Buenas, estimados oyentes de la edición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, ya arrancando otra semana, en medio de este febrero de, de más lluvias que sol, ¿no? Es una, una constante que va trastocando toda actividad que esté planificada, por lo menos al aire libre. Gracias. Pero bueno, siempre que llovió paró y nosotros tenemos la perspectiva de que eh, aquello que haya que suspender lo retomamos, lo reactivamos y, y se termina cumpliendo. Eh, ya metidos en una, en una, una realidad que convoca a, a la participación organizada en la lucha política. Y en un tiempo de tanta de corrupción, confusión y de tanta, eh, podríamos decir, distracción de los temas centrales. Hoy queremos nosotros tratar de ubicar algunos ejes que motivan y, y, y de alguna manera orientan la acción política de la unidad popular. Eh, hoy ya en, en la prensa, más allá de, las, de, de, de los temas coyunturales que ocupan tapas, ya hay una presencia permanente de la campaña... ...por el referéndum del 27 de marzo... ...que busca la derogación de 135 artículos de la LUC. Eh, en esto día hemos estado conversando con compañeros... ...bueno, la Unidad Popular eh, está preparando un material... ...que va a ser el, de, eh, elemento y herramienta fundamental... ...de nuestra campaña, como hemos dicho, una campaña... ...que va a ser independiente, en conjunto con los que están luchando... ...honestamente y decididamente contra la política del gobierno... ...en los barrios, en las ciudades del interior... ...pero con una orientación política muy clara... ...no es sólo... ...el enfrentamiento a 135 artículos... ...y un poco de historia... ...un poco de historia... ...repasando una vez más la historia... ...porque parece que hay gente que... ...se despertó ahora... ...y pensó que la Unidad Popular... ...no estaba en contra de la LUC... ...es más, bastaría repasar documentos... ...artículos, audiciones... ...del inicio de la gestión del gobierno multicolor... ...pre-pandemia... ...en el que ya definíamos la LUC... ...como la traducción legislativa... ...del programa del gobierno de la derecha. Y además planteábamos, en aquel entonces... ...lo seguimos planteando ahora... ...que venía a profundizar, consolidar, profundizar... ...e ir a fondo en un ajuste del modelo... ...que ya estaba instalado en el Uruguay. Pero que, bueno, reclamaban... ...sectores del sistema financiero... Eh, ...digamos, el, el gran capital... ...ajustes a fondo... ...en virtud de las circunstancias de crisis... ...que se daban en el sistema. Y allí reformas impostergables... ...allí, bueno, avanzar sobre las libertades públicas... ...sobre las libertades sindicales. Esto está dicho... Eh, en, en el, el do, verano del 2020. Do, verano del 2020. Y estuvimos en la discusión, y dimos la discusión, nosotros pretendíamos anular mucho más que 135 artículos, pero diciendo que el conjunto de la LUC era mala, en el conjunto puede haber algún elemento que dice, bueno, esto no está mal, esto es bueno, esto podía ser... Pero en el conjunto, es digamos, son las son las muñitas que le ponen al paquete, y lo que importa es lo que está dentro del paquete. Entonces, eh, la historia viene por allí. Ahora, y después, bueno, junto con eso habíamos definido el tema de la seguridad social como el eje del, del, del, de la profundización de este modelo neoliberal, que ya está encaminada, y la etapa de la juventud del otro día, con el documento eh, del BID, cuando aprueba el préstamo para Uruguay con una condición clarísima de instalar una comisión de expertos para reformar la seguridad social. O sea, hay préstamos y hay reformas. Grande, eh, digo, más claro, echarle agua. Pero aclarándolos tantos también, porque claro, eh, son diversos actores que están en la campaña por la derogación de los 135 artículos. Hay organizaciones sociales, sindicatos, políticos, eh, o organizaciones políticas, hasta el Frente Amplio, de alguna manera las reuniones mayoritarias es que impusieron que quedaran solo 135 artículos y que, por ejemplo, la creación de la Comisión de Expertos no se impugnara. Y es por eso que decimos desde ahora, compañeros, para todos, no despeguemos una campaña de la otra. Vamos a votar en marzo para derogar estos 135, ya abriendo el camino para derrotar la reforma reaccionaria de la seguridad social no hay no hay no hay tu tía es, es, es en ese camino pero curiosamente a todos protagónicos de esta campaña por el sí han acuñado ahora un, una, una frase una especie de consigna que eh, el referéndum no es contra el gobierno que es contra 135 artículos Y ahí nosotros tenemos que decir muy claramente, para la unidad popular, esta lucha contra 135 artículos de la es parte de la lucha contra la política del gobierno de la derecha. No podemos separar una cosa de la otra. ¿Qué cálculo se está sacando? No, capaz que el gobierno tiene altos porcentajes de aprobación, entonces si decimos que es contra el gobierno, perdón. ¿Y dónde queda el esclarecimiento? y la generación de conciencia a nivel del pueblo ¿Dónde, ¿dónde queda la defensa de nuestra idea, de nuestra propuesta de nuestro proyecto? si sí, para nosotros esto es parte de una lucha contra una política que avanza en la consolidación y profundización de las políticas antipopulares, neoliberales al servicio del capital financiero por eso que decimos el 27 sigue a derogar 135 artículos y tras cartón con toda nuestra fuerza para frenar y tirar abajo la reforma regionaria de la seguridad social no es poca Esto no es, no es un matiz, son definiciones de fondo que ponen a cada cual en qué lugar de la cancha se coloca para esta batalla, qué es lo que vamos a, a, a enfrentar y qué es lo que vamos a defender. Hoy en la radio hacían recuerdo de un programa, no sé qué radio era, siendo sapien de... El, ah, el actual presidente del Frente Amplio, en una entrevista decía que en el 92... Cuando la campaña en defensa de las empresas públicas, eh, el doctor Sanguinetti y, y su sector, del Partido Colorado, se habían sumado a último momento eh, a esa campaña. Obviamente, eh, eh, en aquel momento en la encuesta ya daban victorioso a la delegación la, la, la, la, la, la de las de empresas públicas, eh, Bueno, se buscó, buscaba un perfil vallista, subiéndose a una campaña ya ganadora, pero sus objetivos eran bien distintos a los que la mayoría que estábamos en esa campaña teníamos. Y acá aparece esa diferencia. Hay quienes cuestionan algunos artículos de la LUC, pero no cuestionan el modelo. Ahí está la clave de la cosa. Por eso que decimos, tenemos que llevar y colocar la discusión en los términos reales. Sacar el velo que cubre la verdad y poner en la en, sobre la mesa y en el debate los temas de fondo estamos realmente contra la privatización de la educación Bueno, entonces vamos a tener que ir contra esto y revisar la ley de 2008 estamos realmente en contra de la represión a, las, a la movilización de los trabajadores bueno vamos a ir contra esta eh, previsión de ocupación de de, de los lugares de trabajo y de los piquetes y también contra los decretos que desde el 2008 eh, legislan en ese sentido prohibiendo la ocupación de lugares públicos la, la, la, el cortar la, la, las vías de tránsito ese, ahí está la clave de la cosa de a ver de qué lado estamos de la realidad qué proyecto realmente defendemos queremos defender las empresas públicas terminemos con la asociación pública privada es esta batalla es un paso en el, en, el, en el trayecto de esa batalla de fondo, en la que tenemos que acumular fuerzas con la gente. Y por eso es que decimos, hay que estar en los barrios, hay que estar en los pueblos indios, hay que estar en la campaña, junto a la gente, para poder hablar de estas cosas, para poder plantear estas cosas, de frente, de lleno, con todos los criterios, sin ningún tipo de deligerancia, simplemente en el debate y en el, en el afán de poder, colocarle contenido a las batallas que estamos dando. Esto es sin duda una confrontación importante si la colocamos en una confrontación de fondo contra el proyecto de gobierno. Y eso nos corresponde, obviamente, a nosotros. Y estamos decididos a hacerlo. Y estamos decididos a meternos de lleno para poder empujar con fuerza y en la continuidad para las otras batallas que se vienen, que son, sin duda, batallas de fondo. Y para eso hay que organizarse, para eso hay que informarse, estudiar, planificar colectivamente. Y en ese sentido, queremos también recordarle a los compañeros de el, la departamental del Movimiento 26 de Marzo de Montevideo, que hoy... Hoy a las 19 horas tenemos la reunión de la departamental de Montevideo. Es una reunión realmente para nosotros importante. Ya alargamos la primera fue hace 15 días, fue un retomar la actividad. Esta ya nos coloca de lleno en un plan de campaña, de movilización, de organización, de planificación de actividades en los distintos lugares del departamento es muy importante que podamos recuperar nuestros niveles de organización y de participación activa. Estamos convocando acá a los compañeros de cada barrio, de cada lugar del interior, de cada ciudad, de cada departamento, a dar un impulso al trabajo de organización, de funcionamiento, de planificación. No hay lucha política para la izquierda si no hay militancia organizada. Sé que hoy y eh, bueno, existen el desarrollo de la tecnología puesto en manos de la, de la gente distintas formas de comunicación de difusión de ahora eh, insistimos sobre esto todo eso es importante para hacer conocer nuestras ideas para difundir nuestras actividades para bueno convocar a tal o cual compañero pero nada sustituye el trabajo de organización eh, hecho en la realidad colectivamente no, no, no llenamos no, no llenamos de compañeros una feria con mensajes eh, de texto con whatsapp o con instagram o lo que se le ocurra eso es con gente de carne y hueso para encontrarnos con nuestros vecinos para encontrarnos con la gente de nuestro pueblo para poder entregarles un material para intercambiar directamente cara a cara eh, en un diálogo que sí nos permite profundizar en lo que piensa cada uno así que Para, la tarde, para esta tardecita noche, a las 19, estamos convocando a los compañeros de la departamental de Montevideo, al local central de 26, Durán 11, 18, en este esfuerzo de recuperación del trabajo organizado, del funcionamiento político que es imprescindible para poder dar la lucha en mejores condiciones. Vamos quedándonos por aquí, nos encontramos mañana, 12.15, aquí, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.